Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy te vamos a explicar una expresión. Tener pocas luces. Se trata de una expresión que se puede escuchar con frecuencia en España. Debbie, que vive en Ohio, Estados Unidos, y su amiga Marta de Pamplona, enviaron un mensaje y nos pidieron hablar sobre esta expresión. Les enviamos un cordial saludo. ¡Vamos allá! Antes de empezar, te recordamos que puedes comprar nuestros audiobooks. Si entras en nuestro sitio web, verás enlaces para ello. Gracias a estos audiobooks podemos crear contenidos, ayudarte a aprender español y mantener la web libre de publicidad. Tener pocas luces. Palabras que forman parte de la expresión. Esta expresión está formada por tres palabras. Son tres palabras fáciles. Así que hay muchas posibilidades de que las conozcas. La primera palabra de la expresión es tener. Tener es un verbo que significa poseer. Si tienes un coche, es que posees un coche. Has comprado un coche. Es tuyo. El verbo tener también tiene otros significados, aunque son menos utilizados. El verbo tener también se puede utilizar como sinónimo de sujetar. En español solo se suele utilizar en imperativo. Se dice, ten esto, para decirle a otra persona que coja algo o sujete algo. La segunda palabra de la expresión es pocas. Pocas es un adjetivo femenino y está en plural. ¿Qué significa poco o poca? Poco o poca significa tener una cantidad de algo que es menor de lo habitual. Por ejemplo, hecho poco azúcar en el café. Quiere decir que me gusta el café con una cantidad de azúcar inferior a lo normal. La mayor parte de la gente echa más azúcar. Otro ejemplo. Ayer fuimos al museo y había poca gente. Quiere decir que visitamos el museo y había una cantidad de personas muy pequeña. Es probable que, generalmente, en ese museo haya más personas. La última palabra de la expresión es luces. Luces es un sustantivo femenino y está en plural. Luces es el plural de luz. ¿Qué es una luz? Mm, es difícil definir esta palabra. Mm, voy a intentarlo. La luz es una propiedad física que permite ver los objetos. La luz es lo contrario de la oscuridad. La luz puede ser natural o artificial. La luz natural es la que procede de procesos de la naturaleza, el sol, las estrellas o la luz de las luciérnagas. Una luciérnaga es un insecto que emite luz. Son insectos que se ven en verano y emiten una luz de color amarillo o verde. La luz artificial es la que procede de cosas creadas por el ser humano, por ejemplo, una bombilla, el fuego de un encendedor o la radiación de Cherenkov en un reactor nuclear. Imagina que estás en casa y no hay luz natural, ya es de noche. En España alguien te puede decir, da la luz. Con esto quiere decir que enciendas algunas bombillas, que enciendas las luces. Si no lo haces, no verás nada. Tener pocas luces, significado de la expresión. Bien, ¿qué significa tener pocas luces? El significado literal es que tienes pocas cosas para iluminar, pocas bombillas o algo así. Pero el significado real, como casi siempre, es otro. Tener pocas luces... Significa ser poco inteligente, una persona que tiene un comportamiento estúpido. Así de sencillo. Si escuchas que alguien dice, tiene pocas luces, es que está hablando de alguien poco inteligente o que se comporta de forma poco inteligente. Tener pocas luces, origen de la expresión. El origen de la expresión no está del todo claro pero creo que no es muy difícil adivinarlo. El conocimiento del ser humano siempre ha estado asociado con la luz. En España, cuando alguien es muy bueno haciendo algo, decimos que es brillante. Por ejemplo, imagina que tienes una amiga bióloga. Ha estudiado biología. Es una de las personas más famosas en este campo. Ha hecho investigaciones muy importantes. Tu amiga va a venir a la ciudad y tú le dices a tu familia, va a venir Paula, es una bióloga brillante. Quieres decir que ilumina a los demás con sus conocimientos, que es muy inteligente e interesante. Así que es fácil comprender por qué la expresión tener pocas luces se utiliza de esta manera. Una persona que tiene un comportamiento poco inteligente ilumina poco o nada. No es brillante. En España suele utilizarse de vez en cuando, tanto en el lenguaje hablado como en el lenguaje escrito. Aunque es una expresión un poco informal, puedes escucharla en conversaciones, en artículos periodísticos, en novelas y en todo tipo de contextos. De todas formas, si la usas, ten cuidado. Es una expresión que puede ser ofensiva, un insulto. Dependiendo de con quién estés y sobre quién estés hablando, será adecuado utilizar la expresión o no. Tener pocas luces. Historias para memorizar la expresión. Vamos a contarte un par de pequeñas historias para ayudarte a memorizar la expresión tener pocas luces. Imagina que ha llegado el fin de semana. Es un domingo por la mañana y estás tranquilamente leyendo el periódico en un sillón. En la cuarta página hay un artículo de opinión sobre un político importante. En este artículo, el periodista escribió esta frase. Este hombre ha demostrado tener pocas luces. Con esto quiere decir que ese político no es muy inteligente o que hace cosas poco inteligentes. Voy a contarte otra pequeña historia. Presta atención. Imagina que estás conduciendo tu coche. Estás haciendo un viaje con tu pareja. Hoy han empezado las vacaciones para muchas personas, así que hay muchos coches en la carretera. Estáis pasando por una carretera de doble sentido. Esto quiere decir que hay dos carriles. En un carril van los coches en un sentido y en el otro carril van en sentido contrario. Vais por esta carretera para ahorrar el dinero que cuesta la autopista. En los espejos del coche ves a un conductor que se acerca a toda velocidad, muy rápido. Está esquivando coches. Parece que tiene prisa y quiere llegar pronto. Cuando os adelanta, está a punto de chocar con un camión que venía en dirección contraria. Casi hay un accidente. Tú comentas, qué pocas luces tienen algunas personas. Con esta frase quieres decir que lo que hace esa persona es muy peligroso, que es muy probable que provoque un accidente. Es una actitud poco inteligente por su parte. Practicar la conjugación y la pronunciación. Esta expresión se utiliza casi siempre en presente de indicativo. Vamos a practicar con este tiempo verbal. Repite después de mí. Intentando copiar la pronunciación y la entonación. Tengo pocas luces. Tienes pocas luces. Tiene pocas luces. Tenemos pocas luces. Tenéis Pocas luces. Tienen pocas luces. Seguro que lo estás haciendo muy bien. Si tienes algún problema con el ejercicio, no te preocupes. Te saldrá mejor cuando vuelvas a escuchar el episodio. De todas formas, puedes volver atrás con tu reproductor y hacer el ejercicio otra vez. Bien. ¿Te gustan nuestros contenidos para aprender español? Puedes pensar en colaborar con nosotros con nuestros audiolibros. Con ellos podrás descargar nuestros episodios y las transcripciones para utilizarlos, aunque no tengas conexión a Internet. También puedes comprar el audiobook del aprendizaje descomplicado. Con él, además de practicar tu español, podrás aprender cosas sobre cómo funciona la memoria, estrategias para aprender mejor, y algunos trucos muy útiles sobre el aprendizaje. Si tienes dudas sobre el episodio, quieres enviarnos un mensaje o simplemente quieres saludar, puedes hacerlo a través de las redes sociales. Facebook, Twitter, Google Plus o YouTube. También puedes utilizar el formulario de nuestro sitio web o los comentarios del episodio. Oye, Alex, una cosa más. El otro día... Llegó un mensaje con una pregunta sobre el vídeo de las malas noticias. Es una simple curiosidad. Keegan, desde Irlanda, tenía interés en saber cuánto cuesta arreglar un pinchazo en España. Como tú llevaste el coche al taller, creo que es mejor que respondas tú. Sí, fue bastante barato. Arreglar el pinchazo costó 10 euros. El mecánico me dijo que había pinchado por culpa de un tornillo. A veces hay tornillos en la carretera y hacen un agujero en el neumático. En diez minutos arregló la rueda y la puso en el coche. Era poca cosa. Hay otros pinchazos más difíciles de reparar y pueden ser más caros. Dentro de lo malo ha habido suerte. Sí. Bueno, ya nos despedimos. Esperamos que este episodio te ayude a mejorar tu capacidad de comprender y hablar español.